¿Mirás el mundo por un prisma oscuro y triste? ¿Sentís que tu vida está llena de negatividad y tristeza? Aquí llegó el gurú de la modernidad, el amo de la buena onda. Con todos ustedes, el hermano de Claudio, Luis María Domínguez, el verdadero buena onda de la familia. Bienvenidos a una nueva edición del Rincón de Luis María Domínguez. Hola gente hermosa, ¿cómo les va? Seguro que bien. Qué lindo que es volver a verlos en este mundo que está tan lleno de luz. Y eso es lo que les traigo, les traigo luz. Déjame ser tu Edenor, te lleno de luz tu vida, pero sin cable. Una luz wifi que te va a sacar de la tristeza diaria. Para el día de hoy vamos a hablar de la codicia. La codicia. Un sentimiento muy malo, que te llena de odio y que no te lleva nada. Después del corte vamos a desarrollar el tema y no te olvides de comprar el libro de mi autoría que se llama Qué fea la codicia, que cuesta nada más que 500 pesitos, con 20 hojas de pura sabiduría. En un ratito nos vemos. Chau chau. ¿Ya estamos en el corte? Sí. ¿Cuándo me vas a devolver la plata que me te presté la semana pasada? ¿Qué? Eh, me prestaste 50 pesos nada más. Hace 15 días. Y me lo reclama todo el tiempo, che. Ahora no son 50. Ahora son 200 pesos. ¿Tenés los 200 pesos? ¿Estás loco? ¿Qué me vas a cobrar? ¿Intereses? No seas así. Le, le tengo que dar de comer a mis pibes, che. ¿Quién te manda a tener hijos? Yo quiero mi plata. Dale, que venimos. Venimos. Volvemos con más amor y consejos para darte. Como dijimos en la apertura, hoy vamos a hablar de la codicia. Y estamos hablando sin meternos en política a los gobernantes de este país. Que los muy codiciosos le quieren sacar a los pobres españoles... ...la fuente de ingreso que proviene de Repsol. Porque siempre que hay un codicioso, siempre hay víctimas de esta codicia. Es como el cuento de Caperucita y el Lobo. El Lobo es víctima de su propia codicia... Porque se come a la abuela y con la panza llena se quería comer a Caperucita. Entonces lo mata el cazador. Pero también esta es la responsabilidad de aquel que pide plata prestada y que no la devuelve. Y que también se vuelve un codicioso porque juega con la plata de otro. ¿No es cierto cacho? <risa> Siempre nos divertimos con mi productor detrás de los micrófonos Porque tenemos un grupo de trabajo muy bueno Y que nos divertimos mucho Y para cerrar el bloque La palabra de un filósofo llamado Mauricio Sobre los codiciosos cartoneros Este es un negocio millonario Y los cartoneros tienen una actitud delictiva Porque se roban la basura Por eso la codicia para esas personas lo van a llevar a la cárcel. Amén, Mauricio. Vamos con nuestros oficiantes y volvemos para cerrar el programa. ¿Problemas para cobrar tus deudas? Tenemos tu solución, Los Mercenarios. Una empresa que logrará con una mínima persuasión cobrar todas tus deudas. Con las técnicas más modernas. Fotos prohibidas subidas a Facebook. Insultos, torturas y mucho más. Aquí tenemos una de nuestras víctimas dando su testimonio voluntariamente. ¡Vamos! Vale, habló de romper el brazo. Bueno, yo le debía al almacenero y como no le pagué me publicaron una foto por Facebook comiéndome un trago. Entonces, pagué. Ay, me duele. Hoy empee mue. Los mercenarios, sociedad anónima, empresa de cobranzas. Sabemos cómo cobrar sus deudas. Escúchame, cacho. no te dice echar todavía porque me tenés que pagar la deuda. Pero te pedí 50 pesos para comer. Me tuviste 14 horas trabajando, flaco. ¿A vos te gusta trabajar? Por supuesto que sí. Bueno, entonces dame los 200 pesos, porque me los voy a cobrar por las buenas o por las malas. No te voy a dar nada, explotador. Te voy a denunciar al sindicato. Ah, que no me vas a pagar. Bueno, muchacho actúen. Tengo canje con los mercenarios Sociedad Anónima que la unen en el sindicato. Así que me lo vas a dar sí o sí. No, muchacho por favor, no. Dale, que venimos. Volvimos de la tanda y espero que hayan reflexionado sobre la codicia. Porque si sos un codicioso Te va a ir muy mal Para la próxima semana Espero encontrarlos de vuelta A la misma hora y por el mismo día Y no se olviden Que yo soy el verdadero buena onda De la familia Domínguez